mujer que entra en una tienda y ve unos precios extraordinariamente bajos. Bueno, para este caso lo que os recomiendo es ir siempre cargado con mucho efectivo, porque claro, ¿qué le ocurrió a esta mujer?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 Efectivamente, le llaman el incidente Motherly-Jordan... Será en Versalles y ocurre en 1901. Esto es la siguiente historia. Anne Charlotte Moverly y Eleanor Jordain estaban pasando un tiempo juntas en París, se hicieron buenas amigas y bueno, como Jordain tenía una, un apartamento allí, pues ella pues, eh, Anne Charlotte decidió pasar unos días con ella. El caso es que iban a trabajar juntas en la facultad de St. Hurtz y en la facultad de mujeres de la Universidad de Oxford y deciden visitar mientras tanto el Palacio de Versalles cuando estando ahí en París. ¿no? Se pierden entre los jardines, vagan por evidentemente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 todo el, el, el destino completo, toda la información para que nos podáis acompañar y el modo efectivamente de, de comprar las entradas para poder venir con nosotros. Así que ya lo sabéis, del 24 al 31 de agosto, acompañarnos a República Checa y Eslovaquia, a Lorenzegami, así que mmm, rutasmisterio.es En rutasmisterio.es eh, está toda la información eh, sobre ese viaje finales eh, de agosto entre el 24 y el 31 de agosto, un lugar eh, extraordinario un país, eh, un país